ha enseñado el Corán. Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. El Clemente ha creado al hombre y le ha enseñado a hablar con elocuencia y a pronunciar con corrección. El sol y la luna recorren sus órbitas con precisión. Las plantas y los árboles Se postran ante su Señor Elevó el cielo Y estableció la balanza de la justicia Para que no transgredieran sus límites Sean justos y equitativos Cuando pecen y midan Y no hagan trampas Y Allah Dispuso la tierra para sus criaturas En ella hay todo tipo de frutas y palmeras Con racimos de dátiles Granos con cáscara Y la tierra y plantas aromáticas. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jinn y hombres, negarán, pues creó al hombre de barro seco, como el que se emplea para hacer la cerámica, y creó a los jinn de una llama de fuego puro, sin humo? ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jinn y hombres, negarán, pues Él es el Señor de los dos amaneceres y de las dos puestas del sol. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? Él hace que las dos masas de agua, la dulce de los ríos y la salada del mar, confluyan sin que traspasen una barrera establecida entre las dos. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, ¿cuál de las bendiciones de Allah, ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? De ellas se extraen la perla y el coral. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? A él pertenece el hecho de que embarcaciones como montañas, por su gran tamaño, naveguen en el mar. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? «Negarán, pues. Todo cuanto existe sobre la faz de la tierra, perecerá, y sólo el solemne y honorable rostro de tu Señor permanecerá para siempre. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? Cuanto hay en los cielos y en la tierra le suplican, y Él cada día atiende los asuntos de su creación» cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues nos encargaremos de juzgarlos a ustedes dos hombres y jin cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues comunidades de jin y hombres si pueden traspasar los confines de los cielos y de la tierra para escapar de Allah Háganlo, mas sólo podrían traspasarlos por orden mía. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? Si intentaran escapar, se les arrojarían llamaradas de fuego y humo, o cobre fundido, y no podrían protegerse. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán? Negarán, pues, y cuando el cielo se rasgue para que desciendan los ángeles el día de la resurrección, parecerá una flor teñida de rojo o del color de los metales fundidos debido al horror de ese día. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? Ese día no será necesario preguntar a ningún hombre o jin sobre sus pecados cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues los pecadores incrédulos serán reconocidos por unas marcas distintivas y los ángeles los tomarán por el copete y por los pies para arrojarlos al fuego cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues Este es el infierno que los pecadores incrédulos negaban. Sufrirán alternativamente y de manera continua el castigo del fuego y del agua hirviendo. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? Mas quien haya temido comparecer ante su Señor y haya obrado bien, tendrá dos jardines, ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? Las ramas de los árboles de dichos jardines, estarán cargadas de frutos. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? En ambos, habrá dos manantiales, cuyas aguas fluirán libremente. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? Ustedes, yin y hombres, negarán pues. Ambos producirán dos tipos distintos de cada clase de fruta. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, yin y hombres, negarán pues. Sus habitantes estarán recostados en lechos recubiertos de brocado, y las frutas de ambos jardines estarán al alcance de la mano. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? En ambos habrá hermosas huríes que sólo mirarán a sus esposos, y que ningún hombre o yin habrá tocado con anterioridad. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? Su belleza se asemejará a la de los rubíes y a la del coral. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? ¿Acaso el bien no merece el bien como recompensa? ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? Y habrá otros dos jardines para ellos, aparte de los anteriores. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán, pues? negarán pues. Dichos jardines serán de un verde oscuro debido a su frondosidad. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? En ambos brotarán continuamente dos manantiales. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, yin y hombres, negarán pues? En ambos brotarán continuamente dos manantiales. Habrá distintos tipos de frutas, palmeras y granados. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, yin y hombres, negarán pues. En dichos jardines, habrá mujeres virtuosas y bellas. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, yin y hombres, negarán pues. Esas mujeres, no se han perdido. Serán uríes protegidas en pabellones ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? Ningún hombre o jin las habrá tocado con anterioridad. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? Estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jinni y hombres, negarán pues? Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.